Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Ya hemos vuelto de las vacaciones. Bueno, la verdad que no hemos descansado mucho, pero bueno, vacaciones al fin y al cabo. Y vamos a dar comienzo a esta tercera temporada de Little Track. Vamos a empezar con el programa 80, si no me equivoco. Un saludo a todos nuestros seguidores, que cada vez sois un poquito más y cosa que nos alegra muchísimo. Pero sobre todo a los pequeños ternascos, seguidores de Asaltomata Radio Rock, aquí en España. j u a n radio de Argentina, cómo no, que desde allí salimos, desde a l l í arrancamos esta, este viaje y esta ruta con el camión, y a Radio Toyancingo, Universidad de México. Luego ya os contaré los horarios, pero vamos a empezar con música, que es lo que nos gusta. Vamos a empezar en Galicia, en Vigo, concretamente, con Zona Cero, estos viejos amigos nuestros que tanto nos gustan, con el tema que separe el mundo. De allí nos vamos a ir a Madrid, concretamente al a r c ó n Con Hora Límite y el tema Buscando Sueños de esta banda asociada a Saltomata Radio Rock. Y terminamos esta primera tanda en Albacete con d r o l l e r i también viejos amigos nuestros. Un poquito de pan rock con el tema Soy un Clow. Vamos a escucharlos y luego volvemos. Zona Cero, Hora Límite y d r o l l e r i De irnos a darnos un paseo por Australia, Canadá y Dinamarca, vamos a recordar los horarios y los días que nos podéis escuchar. j u a n Radio, Argentina, que de ahí arrancamos,、eh, los miércoles a las 6 de la tarde, hora de Argentina, en España creo que son las 10 de la noche. En El Saltomata Radio Rock, aquí en España, los viernes a las 5 de la tarde y los martes Remisión e a las 9 de la noche. Y en Radio t o y a n z i n c o Universidad de México, son los viernes a la una, allí En México, en España, a las 5 de la tarde. Dicho esto, vámonos con Australia:、eh, Burn a Highway con el tema Crossbones. Canadá: Late Night Trobo y el tema Diamond in the Wrath. Y de Dinamarca: The Killer Hurts con el tema Chasing Ghost. Vámonos a Australia, Canadá y Dinamarca a ver qué rock nos presenta. Volvemos aquí a la península desde. A ver, sí, Alicante, Cádiz y Cáceres. Antes recordaros que si no podéis escuchar el programa en. cuando os he comentado antes, en las emisiones en directo, si entráis en Asaltomate Radio Rock, buscáis Little Track en los programas y ahí tenéis, aparte del último programa, tenéis todos los anteriores tipo podcast para que podéis escuchar lo que os dé la realísima gana cuando os venga bien. Vámonos a Alicante con Alcayata y el tema la plaga. A Cádiz, una banda que nos recomendó Sebas del Rea Metal Magazine y Rock entre Amigos. La banda es Katiu con el tema Lux. Y de Cáceres, también una banda recomendada por Pedro Barroso, un colaborador del Rea Metal Magazine, que nos invita a escuchar Invic Terror con el tema Dictador. Vamos a ver qué tal nos va con Alcayata, Katiu y con Invic Terror. ネットサークル、ラストなのでお伝えす。 That's the goal, they only start off. Hasta aquí llega el programa. Vamos a despedirnos con tres grandes bandas de Perú, México y Argentina.、Eh, con esto nos despedimos la semana que viene, como siempre os digo, más, posiblemente un poquito mejor, pero vamos a intentarlo por lo menos. Vamos a pasar buena semana a todos y nos vemos aquí la semana que viene. Pero os dejo con una banda de Perú, n i l b e r Pérez, y el tema Breaking the Psycho. En México, nuestros viejos amigos o s e n Project, como no, de Roy Camus, con el tema No es Realidad. Y en Argentina, Osario, que también las hemos puesto muchas veces, con el tema El Reino. Hasta la semana que viene. Adiós. GO AH!